La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3 A través de ETER trataremos de decir algo sobre algo. Algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta Malos, Malos Perdedores, perdedores lunes, lunes miércoles, miércoles y viernes de 19, 19 a 20, 20 horas. horas. Es importante vender cara a la derrota. Malos, Malos Perdedores, perdedores un, programa un programa de Radionauta, Radionauta y, Pulso y Pulso Noticias. Noticias. ¿qué tal? ¿Cómo están todas, todos, todos? Bienvenidos a una nueva edición de lunes de Malos Perdedores. Saludo de esta manera porque ya entramos en una zona de que no sabemos si decir buenas tardes, buenas noches. Eh, ¿Qué tal, Nehuen? ¿Cómo estás? Quiero... Todo bien, todo bien. Quiero sumar un punto a mi argumento, es que se van a ir estirando también las horas de anochecer, así que va, vamos camino a empezar a decirnos buenas tardes a esta hora, también de a poquito. Claro, porque hablábamos eh, afuera del aire de de cómo un poco se ha extendido el invierno o cómo lo hemos eh, padecido de alguna manera porque hubo muchos días de bajísimas temperaturas eh, sobre todo en este horario que nos tocaba del programa pero bueno, ahora de a, de a poco eh, los días van amaneciendo más temprano y se van estirando un poquito durante las tardes Es alentador que amanezca A ver, un poquito de claridad si uno sale temprano siempre es alentador Vamos a estar acompañándoles hasta las horas 20 acá en el aire de Radionauta en este informativo que es Malos Perdedores que hacemos en conjunto entre pulso noticia y Radio Nauta le vamos a dar también un saludo a quien vino a operar a comandar las perillas de este programa del otro lado del vidrio Saba Schulman, ahí metiendo rueda de auxilio y permitiéndonos también conversar así más mano a mano más cerquita Bien, eh, como hacemos siempre Tenemos un poco de lo que estuvo pasando el fin de semana y también de lo que de lo que aconteció el día de hoy eh, y vamos a empezar con todo lo que se viene sucediendo alrededor de eh, la diputada libertaria Lourdes Arrieta que hay que recordar, es aquella diputada que participó de la visita a los genocidas en el penal de Seiza y después dijo que tuvo que googlear quién era Astiz, como que eh, adujo que la llevaron engañada Bueno, se desató todo un escándalo Después aparecieron fotos Y se enteró de que la iban a eh, expulsar del bloque Y prendió el ventilador de alguna manera Sí, sí, prendió el ventilador eh, Recordemos también que fin de semana pasada Se dio toda esta situación en una reunión de bloque La libertad avanza con gritos cruzados Agresiones, supuestas denuncias de violencia Y bueno, claramente Lourdes Arrieta quedó señalada Por eh, justamente haber marcado que fue engañada, hoy lo ratificó también en una entrevista radial, que a ella la llevaron engañada, en teoría, a visitar un penal de la cárcel de seis, a ver presos políticos pero no sabía que se iba a juntar con Astiz, entre otros genocidas apareció también los días posteriores a que se conozca este escándalo con un ejemplar del nunca más en mano marcado, todo como bueno Para de alguna manera revertir un poco la imagen Después de haber salido en primera plana En esa foto que, que trascendió después de la visita Sí, cuesta como decíamos en la producción del programa Seguir todas las aristas que, que tiene eh, este Esta especie de culebrón Más allá de que el tema es, es de una gravedad importante Pero bueno, creo que lo más sustancial Tiene que ver con que el fin de semana eh, En su red de X o Twitter eh, Reveló una serie de capturas ...de un grupo en el, en el que bueno se, se estaba planteando toda esta organización... ...para, para visitar el penal de Ezeiza... ...y ahí se a, allí se mencionaba incluso que Patricia Bullrich estaba al tanto... ...de, de esta visita, hay que recordar que eh, con este gobierno... ...el Servicio Penitenciario pasó a estar bajo la órbita del Ministerio de Seguridad... ...y que bueno, eh, lo que se decía en ese chat es que Patricia Bullrich estaba al tanto de todo... ...hoy salió a negarlo la Ministra de Seguridad... Pero además redobló la apuesta hoy y eh, lo que lo que puso en su red social fue, bueno, estos son los proyectos o las ideas que estaban eh, el gobierno libertario pensaba para poder liberar a los genocidas. Claro, lo que hay detrás, más allá de meses y meses de organización de esta visita, un grupo armado específicamente para tal fin, para lo logístico, esto que comentábamos también la semana pasada, de que se dio todo en un marco oficial, fueron en un vehículo de la Cámara de Diputados, entre otros detalles, como lo que había detrás, era un proyecto también que se venía gestando hacia el interior del bloque de diputados, por lo menos de la Libertad Avanza, de brindar, prisión domiciliaria a los genocidas, por razones humanitarias, hay una serie de argumentos que, que vuelcan ahí en esos proyectos que, que también dio a conocer Lourdes Arrieta pero que bueno, que desnudan que el fin último era un poco ese, también salió medio de todo este escándalo de, la, de las derrotas legislativas y que esto se convierta en una gran en una gran bola para el gobierno, salió el propio presidente Javier Milei a plantear que esa no es su agenda, también buscando desligarse, no sé si tirándole un poco con la pelota Victoria Villarruel, que viene más de ese palo de reivindicación militar, eh, pero bueno, está todo bastante candente ahí en entre el bloque legislativo de los libertarios. Claro, entre todas las aristas también está esta cuestión de La, la enemistad o ciertas rispiezas entre el presidente y la vicepresidenta y eh, lo que decía este estos últimos posteos de Lourdes Arrieta indicaban que una de las propuestas era que aquellos eh, detenidos que lleven más de 25 años en prisión por delito de lesa humanidad cumplan su, o terminen de cumplir su condena con prisión domiciliaria, cuando, bueno, hoy sabemos que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y son de cumplimiento en cárcel común. Uh -huh. Sí, hoy escuchaba también la otra diputada, Rocío Bonacci, que también es otra de las que señaló un poco que fueron engañados, sosteniendo un poco eh, la posición de Lourdes Arrieta y remarcando en algún punto también una suerte de, de coraje o de valentía a la hora de hacer público todo esto, pero bueno, también es inminente entonces la pronta expulsión de Arrieta del Bloque la Libertad Avanza, veremos eh, qué hace también en términos personales, queda ahí bollando la Cámara de Diputados, su expulsión como diputada es un proceso mucho más largo, pero bueno, por lo menos dejaría formar parte del Bloque de la Libertad Avanza eh, dentro de poquito. Bueno, veremos cómo transcurre. Parece que van a ser más de uno de los que eh, terminen saliendo de, de ese bloque en los próximos días. Otra de las informaciones tiene que ver con lo que decidió hoy el Ministerio de Justicia, Mariano Cunio Liberón, el ministro de esa área, firmó un decreto mediante el cual desde ahora las víctimas de violencia de género deberán acreditar mediante una denuncia penal o judicial su situación. Eh, todos sabemos que eh, el momento de la denuncia es una los momentos más complejos para aquellas personas son víctimas de violencia de género, y bueno, se, se, se exige este requisito un poco como para restringir ¿no? eh, esta posibilidad, eh, y además se eh, hace un eh, recorte del subsidio económico que se le otorgaba a las víctimas de violencia de género, que era de un salario mínimo vital y móvil durante seis meses, ahora se va a reducir a tres meses. Sí, todo medio en sintonía con los recortes en general que fueron haciendo del área que aborda las violencias de género y también eh, de las diversidades. En esta línea también más restricciones en el programa Acompañar. Charlábamos la semana pasada de otra noticia vinculada, si se quiere, al bolsillo, al aumento de tarifas y servicios que se viene dando en el último tiempo y a la decisión del gobierno también de eliminar eh, los precios máximos de referencia al gas envasado, de las garrafas, Eh, en este caso, desde la provincia de Buenos Aires, eh, un poco a contramano de, de esta decisión, plantearon que durante el próximo mes van a seguir con los beneficios de la cuenta DNI que permite abaratar bastante el costo de las garrafas si uno utiliza ahí la, la aplicación. Sí, eh, hablábamos al principio de eh, lo duro que fue este invierno. Y esta decisión de afectar el precio de las garrafas eh, Para, por lo general, los sectores más populares Que son los que usan este servicio Bueno, eh, realmente habla un poco de cuál es la mirada que tiene este gobierno Y cuál es el nivel de crueldad ¿no? que, que maneja No dio marcha atrás con esta cuestión de las garrafas Bueno, la provincia que de alguna forma todos los lunes Arma como una agenda, como ver, como contraponiéndose, poniéndose a claro, Salir a responder un poco a las medidas En que vienen tirando el gobierno nacional. Claro, poniéndose exactamente del lado opuesto, eh, bueno, tiene tiene por lo menos esta posibilidad aquellos que, que cuenten con la billetera virtual como para tener alguna especie de, de ahorro, pero bueno, tampoco es un paliativo porque tiene el, el tope de 4.500 pesos por persona. Vamos a continuar con este Malos Perdedores, pero antes vamos a escuchar un poquito de música para amenizar un poco lo que resta de esta tarde. El día lunes vamos a escuchar cortito a los Pixies haciendo oysterbeds.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 Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Continuamos con nuestro repaso de noticias. Hay que decir también que hoy es lunes de jornada de equipos platenses. Eh, gimnasia ya está por terminar el primer tiempo frente a Belgrano en Córdoba. 0 a está, está empatando 0 a 0 y desde las 21 estudiantes recibirá a Boca. Así que bueno todo el público platense abocado a lo que son, lo que es la jornada futbolera. Al furbo. Eh, sí, lo que quedó pendiente el fin de semana, pero en realidad hacen jugar el fin de la fecha hoy día, el lunes. Te quería consultar cómo estuvo lo de Pulso también, hablando de, de fin de semana. El sábado ahí hicieron jornadita de, de pizza, birra y un poco de apañe también para esta colecta, para bancar los sueldos. Sí, sí, hubo un lindo encuentro Con, con música, con gente eh, amiga, que se acercó, gente que, que sigue a pulso, y por suerte, bueno, se pudo se pudo generar una recaudación para poder, por lo menos, bancar los gastos fijos que, que todos los meses eh, hay que seguir pagando, más allá de que haya ingresos o no haya ingresos, por lo menos para seguir teniendo abierto el boliche, que eh, es importante hasta poder generar nuevos recursos. De una, bueno, aprovechamos para pasar el chivo completo, si quieren aportar ahí a Pulso Noticias, lo sí. pueden hacer a través de pulsonoticias.com.ar van a encontrar ahí un botoncito que dice suscribirse y allí van a tener los pasos automáticamente para suscribirse y, y, y tener un aporte todos los meses o también poder hacer algún aporte único. Bueno, tenemos una modalidad similar acá desde Radionauta, lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, ahí hay también algún link para justamente hacer lo mismo, un aporte único o suscribirse y aportar mensualmente también este proyecto de comunicación alternativa comunitaria popular y eh, si no directamente conversan con nosotros y nos hacen saber su voluntad y vamos a estar gestionando la forma de hacerlo posible porque son tiempos rudos. Sí, sí, eh, hay que hay que juntarse, apañarse como decías vos y, y tratar de salir eh, adelante. Bueno, tenemos más noticias y una tiene que ver con lo que viene sucediendo desde la semana pasada cuando el gobierno anunció que iba a vetar la reforma jubilatoria. Lo dijo el propio presidente Javier Milei y hoy le consultaron al vocero presidencial Adorni y ratificó que el veto va a ser de forma total porque se hablaba de alguna negociación para que sea el veto de alguna manera parcial y no tenga tanta controversia de algunos sectores de, de la Cámara de Diputados, pero bueno, eh, se ratificó eh, este veto total. Y mientras tanto eh, hubo un comunicado de la Defensoría de la Tercera Edad donde eh, manifiesta que hay más de 5 millones de jubilados y pensionados que son pobres eh, y que están actualmente con muchos problemas relacionados con la alimentación y con la salud. Sí, ni hablar. Eh, plantean una movilización también para el Congreso y Plaza de Mayo para este próximo miércoles en contra de esta decisión del Gobierno de vetar la reforma a la Ley de Movilidad Jubilatoria y por el conjunto de los derechos de les y las jubiladas. La jubilación mínima en este mes, agosto de 2024, fue de 225.497, pero desde la defensoría de la tercera edad están calculando que la canasta básica de un adulto mayor eh, ronda alrededor de los 800.000 pesos eh, mensuales. Y Eugenio Semino, que es el eh, defensor de la tercera edad, eh, bueno, hizo algunas declaraciones que me gustaría leerlas textuales porque son realmente contundente Él eh, afirma que se observa una malnutrición de muchos de los jubilados y pensionados, que entre el 80 y el 90% de los adultos mayores sufren de hipertensión y problemas de colesterol, pero que sus jubilaciones le impiden acceder a los alimentos necesarios para para cuidar su salud y además que, bueno, obviamente como venimos escuchando desde el, desde el principio de año, afrontan dificultades para comprar eh, medicamentos y para pagar sus servicios básicos como la calefacción y habló de una crisis humanitaria de los jubilados y los pensionados en el país. Tenemos otras noticias vinculadas en este caso también al transporte y a otros recortes que viene haciendo el gobierno nacional que ya planteó que para el próximo mes de septiembre no va a haber subsidios para la región AMBA y desde las empresas de micros que están operando justamente en el AMBA informaron que van a continu continuar reduciendo la frecuencia de los servicios nocturnos y de fines de semana a partir de septiembre. Esto ya se viene viendo en las calles de nuestra ciudad y en el conjunto junto a las ciudades de acá de Lamba, como cada vez pasan menos bondis, cada vez más llenos de gente y en este caso, bueno, desde el sector empresario reafirman que ese va a ser un poco el mecanismo para tratar de paliar un poco la quita de subsidios y lo que va a ser también eh, un inminente aumento del boleto. Sí, esto obviamente afecta también a, a, a aquellos trabajadores que necesitan los últimos eh, bondis o los más temprano a la madrugada, porque esos son los eh, servicios que se están reduciendo. Y bueno, como decía recién sobre llovido o mojado, eh, hoy la provincia confirmó que desde Nación eh, se va a eliminar el subsidio de la red SUBE, este boleto integrado que permitía que el primer boleto sea tarifa preciosa Eh, plena uh -huh. y después si te tomabas otros eh, servicios de transporte en el lapso de dos horas el segundo boleto sea al 50% y el tercer boleto al 75% ese sistema va a quedar eliminado a partir de, de septiembre todos los boletos o todos los pasajes que, que uno afronte en el servicio del transporte público serán con tarifa plena y se calcula que el boleto va a subir hasta un 60% para... O, o, o el gasto para aquellos que utilizaban ese sistema se incrementen un 60%. Sí, es insólito no en esto de que venían a castigar a la casta eh, como repercute en el laburante que se toma dos o tres medio transporte para llegar al laburo temprano qué sé yo y que más o menos con este boleto combinado al menos la iba piloteando ahora directamente la suba pasa a ser exponencial alrededor del 60% como decías vos recién eh, pero bueno, parece que todavía hay, hay cinturón hay una hojilla más ahí en el cinturón para seguir ajustando según los planteos de Milei Caputo, Strusenegr Y mira, si solo tomamos el resumen que hicimos hoy de noticias, podemos decir que la casta son los que usan el transporte público los jubilados, los que usan garrafas para calefaccionarse las víctimas de violencia de género esos son un poco el universo de la casta Y no hablamos de los niños todavía pero bueno, también se suman ahí sí, sí, es, eh, es parece distópico por momentos, pero bueno son las noticias que nos tocan a veces eh, repasar pero bueno, para no deprimirnos tanto vamos a continuar a algunas situaciones también a lo largo de este malos perdedores vinculado un poco a la crisis económica a la crisis de la industria editorial y cómo está costando también eh, sobre todo al sector de libreros y libreres eh, poder afrontar un poco los tiempos que corren pero eso en un ratito nomás vamos a escuchar un poco de música y continuamos con malos perdedores suena monstruo haciendo la mañana Simplemente me asusté No sabía bien que hacer Tampoco que pasaba Sin embargo Cando chegue 8 6 0, 0, Red Nacional de Medios Alternativos Búscanos en www.rnma.org.ar Red Nacional de Medios Alternativos Continuamos en Radio Nauta, en Malos Perdedores. 25 minutos pasaron de la hora 19. Eh, como todo informativo, un poco repasábamos también la, la situación, más o menos, de, de crisis económica que, que atraviesa nuestro país y diferentes sectores. Y la cultura no es la excepción. Eh, Cada vez los sueldos son más exiguos, los alquileres más altos y hay un montón de factores que están confluyendo ahí también para que desde las librerías independientes estén poniendo eh, el grito en el cielo, la alerta de que están en peligro, corren riesgo su continuidad para que nos cuente un poquito más acerca de esta situación. Estamos en comunicación con Federico Navamuel, él es de Patio Interno Libros. ¿Qué tal Federico Nehuen? Y Walter te saludamos acá en el aire de Radio Nauta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Nehuen? Buenas noches Walter, ¿cómo andan? Bien, eh, todo bien por aquí Federico. Bueno, un poco para, para comenzar a charlar y para visibilizar esta situación que por ahí no está tan presente en general en los medios, veíamos lo que pasaba en general con el cine, con parte de la industria de, y los sectores vinculados a la cultura, pero eh, el último fin de semana se conoció este comunicado que hicieron las librerías independientes, eh, ¿qué panorama nos podés contar de lo que está sucediendo al menos en la región? Bueno, primero que nada, agradecerles el espacio. Es muy importante para nosotros poder difundir la, la situación, que no escapa un poco de la situación general, un poco lo que ustedes decían, quizá vinculadas a las industrias culturales, a los que estamos en espacios culturales y con libros, con danzas, con cine, que la verdad que nos vamos muy afectados por, por la situación. Y bueno, nos da un poco de pena, por supuesto, empezar a sentir y a... ...las consecuencias... ...¿no?... De, de, ...de este tipo de política... De este tipo de presente... ...un poco en el comunicado... ...lo que nosotros... ...estamos diciendo... ...primero alertar... ...el cierre ya de siete librerías... ...en la ciudad... ...cosa que... ...es tremendo... ...porque trae cada librería independiente... ...si alguien se pregunta... ...independientes de qué... ...bueno independientes de las... ...de las cadenas... ...por supuesto... ...de Yen y de Cupi... de los grandes grupos empresariales... Eh, ...hay una familia... Y hay una comunidad vinculada a la librería y hay libreros, libreras eh, con una propuesta cultural para su comunidad. Y bueno, es por supuesto lamentable el cierre de cada uno de estos espacios. Algunos han mutado, digamos, a, se han convertido en espacios virtuales o, o más en showrooms, digamos, eh, una suerte de híbrido por no poder sostener el espacio físico, el alquiler, los servicios, etcétera Y Bueno, no escapamos, lo que decía al principio, no se escapa a la, a la situación en, en general. Es decir, muchas librerías se ven apremiadas por porque todo está andando muy mal. Eh, nuestros lectores y lectoras ya no tienen la posibilidad que tenían en, en otro momento de, de comprar libros. Los libros además están realmente caros, se puede decir. Eh, un, piensen que un, un libro está más o menos 25.000 pesos en promedio que es un número altísimo, pensando en, en cómo hemos perdido poder adquisitivo con nuestros salarios. Entonces hay como una tormenta perfecta, vemos nosotros. Desde nuestra librería, que somos alrededor de 30 librerías independientes, tiene la Ciudad La Plata, que es un promedio para la población que tenemos alto, eh, responde también a ese a ese otro a ese otro dato, que Argentina o, Buenos, o la Ciudad Buenos Aires tiene eh, la mayor cantidad de librerías por habitante. Bueno, la Ciudad de La Plata también tiene un alto porcentaje de librerías por, por la población y bueno, simplemente esto, compartir con la comunidad nuestra preocupación eh, de este tipo de políticas que se están llevando adelante y por supuesto como, como centro del conflicto la intención del gobierno de derogar la ley del libro. Claro, contanos un es poquito una ley porque importante. eso, eh, la eliminación de la ley de defensa de la actividad librera podría, digamos, eh, incrementar la problemática. Sí, es algo, digamos, hoy el mundo del libro se, se, se maneja o, o, o funciona debajo del paraguas de esta ley, como vos decís, de defensa librera, lo que principalmente dispone esta, esta, esta normativa es que los libros tienen un valor único en el país, en todo el territorio nacional. Vos vas a comprar un libro a Salta, un libro en la provincia de Buenos Aires, un libro en Santa Cruz y te tiene que salir lo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque el libro es cultura y hay que protegerlo, hay que fomentar y promover su, su, su, su movimiento, su circulación. Entonces, ¿qué sucede cuando esta, cuando el país es que no no tienen este tipo de leyes o han sido derogadas? Lo que sucede es que las librerías que ganan son las que más tienen, en términos financieros incluso, ni siquiera en términos eh, de propuesta o en términos de atención, sino ganan más fuerte. Es un poco lo que está proponiendo el gobierno en todos los aspectos, ¿no? Eh, quitarle Quitar al Estado, entre comillas, del medio que molesta... Eh, que interviene, manifiesta máxima presión y, y bueno, y en eso en eso la verdad que, que nos complica muchísimo porque si fuera derogada esta ley probablemente nuestros espacios en muy breve, en, una, en uno o dos años dejarían de existir. Federico, eh, te quería consultar un poco acerca de, de esto que hacías mención vos a la particularidad un poco de las librerías independientes, del oficio eh, de librero, de librere, también ahí puesto en juego. ¿Cuál es el diferencial respecto a las cadenas o respecto a otra forma de acercarse justamente al mundo del libro? ¿Qué, qué ves que tienen en común más allá de la diversidad también de estas más de 30 librerías que pueblan nuestra ciudad? La verdad es que sugiero y, y, e invito a todos a, a visitar las librerías de la ciudad porque son proyectos hermosos. Sinceramente, eh, yo tampoco es que conozco todas las librerías porque uno está metido en su proyecto, algunas veces es difícil. Yo estoy en citybel incluso voy poco a la ciudad de La Plata, ¿no? Pero cada, cada librería es un mundo, es un universo... Eh, que vale la pena visitar y ahí se destaca la propuesta cultural el catálogo de cabos no quiere visibilizar la forma de, de recibir a los lectores eh, a las lectoras a cualquiera que se acerque también es muy común que todas nuestras librerías tengan pretensiones de además de, de circular los libros de espacio cultural viste que en una librería sucede todo por ahí llegás y hay fotos colgadas hay arte eh, una exposición de arte ahí tocan bandas se hacen conversaciones charlas reflexiones Eh, hay ciclos muy interesantes, hacen talleres de lectura, de, de escritura, bueno, un montón de actividades que atraviesan todas nuestras librerías y cada una es un micromundo, que por supuesto ese micromundo de, de cada una de nuestras librerías está vinculada a la al lado, es, es decir, nosotros conformamos esta red de librerías independientes de la Ciudad de La Plata justamente por estas situaciones, pero por otras también, como para estar cerca, colaborar, somos la verdad que es, es un grupo amoroso, le decimos le llamamos nosotros, aunque suene cursi, donde todos estamos muy atentos y preocupados por, por la situación de, de, del que tenemos al lado, y, y esto va creciendo, no lo colectivo, eh, bueno, hemos organizado ya dos, dos años consecutivos la, la Noche de las Librerías, la, eh, perdón, tres años consecutivos, la Noche de las Librerías, que ha sido un éxito en cada uno de los espacios que Que, que tenemos eh, donde también se eh, circulan propuestas artísticas lecturas eh, se celebran las librerías de una ma manera hermosa así que sería una pena no es como digamos y si, si la ley del, la, la ley del libro se deroga si se, se perdería esta diversidad básicamente ganarían aquellos que tienen más es decir para dar un ejemplo práctico, es como que me pongas a correr una carrera de 100 metros libres contra el campeón olímpico. Yo me pongo los shorts, me, me alisto en la, en, la, en la largada y corro, pero ¿cuántas posibilidades tengo yo de ganarle a un atleta profesional? Seguramente vaya a ser, incluso contra la ley de la, de la matemática y la física, cero. Eh, entonces, es hermoso que la, a mí lo que me, me flashea mucho es la vinculación que tiene cada una de las librerías con su entorno. Somos de territorio, somos proyectos realmente vinculados a la comunidad y en esa vinculación cada uno con su propuesta, cada uno con su forma y eso es la diversidad de nuestras librerías que estamos protegiendo, que estamos tratando de defender y que estamos por supuesto eh, en, con estos comunicados informando a la, a, la, a la ciudadanía, a la población el riesgo que estamos corriendo hoy día. Sí, se entiende claramente lo, lo, lo que planteás, bueno, tanto en, en cuanto a la situación estrictamente económica, pero también a la experiencia cultural para todo el conjunto de, de la sociedad. Eh, no sé si en esta mancomunión que realmente se nota entre los distintos libreros independientes hay algunas acciones previstas, sé que empezaron con este comunicado, pero no sé si han decidido algunos otros pasos para poder visibilizar más la situación. Estamos en, en ese crecimiento, Hugo. Eh, walter estamos como proponiéndonos estar cada vez más cerca por supuesto es complejo porque muchos muchas de las librerías de los libreros libreres quienes quienes atienden eh, muchos eh, tienen incluso otros trabajos otras actividades para poder sostener estas fluctuaciones que la librería además de ser un espacio cultural es, es un comercio por supuesto y cuando los comercios cuando el comercio cae digamos cuando el consumo cae el comercio se ve resentido y, en, y ahí tenés que salir a buscar alguna otra changa como para bancar el alquiler, bancar la luz, bancar lo que la librería por ese rato no te, no te está dando, no te puede dar entonces se nos complejiza algunas veces el encuentro no obstante eso estamos muy cerca y planteándonos un poco lo que lo que vos no nos, nos estás preguntando bueno qué vamos a hacer vamos a hacer un grupo de whatsapp vamos a hacer una asocia una asociación civil nos vamos a, a dar una forma eh, por ejemplo hace muy poco en la ciudad de buenos aires se creó la cali que es la cámara argentina de librerías independientes que pretende tener una representación federal y nosotros en la ciudad tenemos ganas de hacer algo así viste de, de darnos una forma como para también empezar a hacer unas propuestas tanto a las ciudades de Buenos Aires como a la provincia y acompañar y acompañar a la cultura en este momento tan complejo eh, abrir nuestros espacios cuando sea necesario y, y estar juntos en lo colectivo que, que finalmente, como como se dice hace un tiempo y como sabemos, eh, nadie se salva solo acá federico por último para no robarte mucho más tiempo quienes anden por city o tengan ganas de darse una vuelta por esos lares eh, ¿Cómo pueden hacer para llegarse a patio interno y dónde los pueden encontrar bueno estamos muy cerquita de la estación de tren de la estación de tren de citybel acá en calle cantilo y camino centenario estamos una unas cuatro cuadras así que cualquiera que venga por la zona eh, en transporte público está a poquísimo Y estamos en la esquina de 474 y, y Diagonal 3. Una librería súper de barrio, eh, que nos, nos gusta proponer actividades cuando podemos, cuando cuando da el espacio, cuando da la situación. Y bueno, emparentada con esta familia enorme que son las librerías independientes de La Plata, ¿no? con lo Como les decía, seguramente cada una de su lugar eh, está generando... voy a, Va a parecer algo... Digamos, genera una librería en general genera circulación de gente, conversaciones, genera como una una cierta alegría, no sé si a ustedes les pasa cuando van a una librería. Sí, a mí sí, me pasaba sí, antes de tener la mía, es decir, ir a una librería siempre una una ocasión para celebrar, para pasar un rato, descolgarse del de, de mundo, meterse en los libros, conversar y, y, y bueno, y eso es lo que nosotros proponemos como como el resto de, de nuestras librerías Platenses que vamos de Decicardi eh hasta Viceliza. O sea, estamos desparramadas en, en, en todo el partido, así que bueno la, la uh -huh. invitación a que nos visiten y, y a que nos conozcan. Sí, ni hablar Federico, ahí también bueno, un poco pensando en esto que decías vos también de, de la derogación eh, de la ley en defensa de la actividad librera, no no todo o no solo la libertad de mercado es un valor en sí mismo, sino que hay un montón de eso, de mundos, de experiencias a defender y sostener y proteger si no lo hace la política pública, tocará hacerlo colectivamente entre quienes nos encontremos y disfrutemos justamente de, de un recorrido por ahí, te mandamos un abrazo grande y quedamos también en comunicación para ver cómo, cómo sigue toda esta situación Gracias, Miguel. gracias Walter y por supuesto que vamos a defender nuestros espacios eh, y si hay que poner el cuerpo, como ya lo hicimos, lo vamos a seguir poniendo y vamos a seguir comunicándole también a la ciudadanía por qué esta idea de la derogación del libro es tan mala mira hay un último comentario que está en, en nuestro comunicado, incluso una gran cadena como Cupid está eh, en desacuerdo con la derogación de la idea del libro, imagínate cómo le están pifiando estos muchachos que, que hasta lo hasta una empresa como, como Cuspide tampoco está de acuerdo con la derogación del libro. Y nosotros la vamos, vamos a defender nuestros proyectos, vamos a defender esta ley y vamos a informarle todo el tiempo que podamos y como podamos a la comunidad para que sepa de qué estamos hablando. Muchas gracias por el tiempo Federico, los micrófonos de la radio más que abiertos para cualquier cosa que haya también que, que difundir. Un abrazo grande. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por el espacio y, y un fuerte abrazo. Bien, invitamos de paso a nuestra oyentada que se acerque a las librerías, como decía Federico, es una experiencia gratificante, eh, así que bueno, esperemos que, que se pueda por lo menos frenar la derogación de esta ley y que las condiciones económicas luego acompañen para poder eh, generar una comunidad lectora cada vez mayor. Sí, y bueno, tratar de estirarse. A veces uno dice, bueno, el bolsillo siempre es limitado, los sueldos cada vez pierden un poco más de poder adquisitivo, pero bueno, también se trata un poco de eso como le hacíamos del mangazo para sostener también nuestros espacios de comunicación. También a veces toca del otro lado estirarse y poder llevarse un libro, más allá de que la mera experiencia del recorrido por la librería ya es gratificante de por sí, por lo menos para chusmear medio boyourista, pero pero bueno, sí, también poder poder aportar desde ahí, desde lo material en sí mismo Sí, siempre cuando entras a una librería nunca te interesa una sola cosa, siempre te querés llevar más de uno, pero por lo menos cada tanto haciendo el esfuerzo eh, y teniendo, siempre es lindo tener el libro físico, ¿no? Más allá de que estamos al borde de la inteligencia artificial y demás, siempre está bueno el libro físico para para usarlo en los momentos esos donde uno tiene algún momento de calma, de relajación y el disfrute de la lectura, así que bueno, esperemos que que todos podamos poner un granito de arena y salgamos, como decía ferico colectivamente de la situación. Yo tengo el dilema. Si no es team verano, team invierno, eh, aromas. ¿Olor a libro nuevo olor a libro ya viejo amarronado que también eh, destila su propio perfume? No saben. Por allá... Eh, también tengo la duda. Creo que voy por el olor al libro nuevo, pero bueno, todo, todo todos tienen su encanto. Yo también, yo creo que también voy... Es una mera cuestión eh, olfativa igual, eh no, no por una preferencia, pero bueno, eh, nada, me hacía pensar en esas cosas. Seguimos hasta las 8 acompañándoles con algo de música. En un ratito nomás también vamos a tener columna ambiental como lunes de por medio a... Eh, a cargo de Ayana Melón, acá me comentan a libro viejo también así que bueno hay hay aromas para todos los gustos también escuchamos también recién salidito del horno como también pensando en esta analogía de, del olfativo, eh, un tema de motorama que se llama Kairus A través de letra trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Rayanauta. A los perdedores. Lunes. ¿Para, ¿para qué es sí. eso? Es para la radio. <risa> Malos perdedores. Lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas. ¡Listo! <risa> Eh, no, qué sé yo, me gustaría que tengamos algo más pero no tenemos a este Malos Perdedores de lunes y como anticipamos, el momento de la columna ambiental de Tinta Verde a cargo de Dayana Melón. Ya la saludamos. Dayana, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo bien por aquí. Eh, bueno, ¿qué nos tenés preparado para esta ocasión? Bueno, para esta ecuación hablar de, eh, en, en, vamos a volver a la línea de las columnas que salen más de la coyuntura para hablar de temas más eh, más generales como más eh, atemporales quizás o por, por el momento atemporales esperemos que, que no lo sean por mucho tiempo eh, pero Bien. la idea de hoy era hablar un poco de capitalismo verde, eh, bajándolo un poco a un tema eh, que se está, se viene debatiendo y que se viene... Eh, cuestionando desde las asambleas socioterritoriales, desde las asambleas ecologistas, eh, qué es pensar o hablar de qué es el capitalismo verde, porque ahora pareciera ser que el capitalismo incorporó la dimensión ambiental y se pinta de verde, pero que termina siendo básicamente zaraza. No sé si alguna vez escucharon el término de economía verde o capitalismo verde. Claro, cada vez escuchamos más esos eufemismos, digamos, capitalismo verde, todo todos esos términos sustentable todo es sostenible viene por ese lado no Sí, parece ser parece que o, o el capitalismo verde suena un poco a oximorón digo que son son palabras que se contraponen eh, o inclusive bueno quienes eh, hay, hay mucho ambientalismo desclasado que habla de que bueno el, el, el problema del capitalismo son los límites biofísicos sino la, la base de, de que la base del capitalismo es la desigualdad básicamente la desigualdad social en, en sus múltiples dimensiones pero en este caso el capitalismo verde eh, surge un poco de, en, en lo que son las conferencias de la onu eh, sobre todo cuando eh, o sea a partir, en la onu que que empezaron a incorporar esas temáticas que parece que no pueden dejar de o, o que el capitalismo no puede hacerse el boludo ante algunas eh, o seguir siendo ser boludo ante algunos impactos a nivel ambiental que viene generando sobre todo los últimos 100 años eh, porque recordemos que los últimos 100 años fue la mayor pérdida de biodiversidad biológica y genética o sea, biodiversidad de, de pérdida de, de de plantas nativas de bosques eh, bueno natal indiscriminada eh, y también que en, en los últimos 100 años el calentamiento el calentamiento global lo que se conoce que, que parece temática de expertos pero que bueno han ha aumentado el el, el calentamiento de la tierra básicamente eh, a niveles eh, an nunca antes vistos eh, lo que está lo que está generando muchas de las crisis eh, multidimensionales que vemos en, en la actualidad porque lo ambiental no puede puedecinndise de lo social de lo económico de lo político y no no es algo que, que se encuentra encuentracinddo sino que las consecuencias de eh, de de los desastres ambientales que estamos viendo la pagan eh, personas y sobre todo personas del sur global eh, entonces las propuestas de la ONU eh, que en este sentido que, que empezó se empezó a hablar de lo que es el, o, o se empezó a delinear, los principales lineamientos surgieron a partir de lo que fue la cumbre de Río 92 eh, y siguieron en los posteriores encuentros de cumbres climáticas eh, que y acuerdos se habla mucho de los acuerdos de París y cumplir las normas de los acuerdos de París y básicamente no eh, es zaraza eh, que impacta diferencialmente entre lo que son los países dependientes del sur global y los países centrales eh, del norte global, básicamente, eh, porque obviamente eh, lo, lo, los los En estas cumbres climáticas lo que se plantea es eh, reducir eh, reducir las emisiones de bonos de carbono eh, y también avanzar en la desfosilización, o sea, en la dependencia eh, masiva que hay a los combustibles fósiles. El problema es que lo que no se habla por detrás de estos acuerdos porque eh, básicamente... Eh, digo porque el, el, el capitalismo verde es básicamente el comercio con las problemáticas ambientales también es seguir avanzando en el comercio eh, a partir y en la negociadas a partir de las eh, de, de los desastres ambientales que el propio capitalismo genera entonces por ejemplo una de las de las herramientas que plantea el capitalismo verde son los bonos de carbono. Supongo que han escuchado hablar en algún momento de los bonos de carbono sí. y es que las grandes empresas puedan comprar bonos co para contaminar. Eh, actualmente los bonos de carbono se pagan de alrededor de 2 dólares por toneladas de carbono. Eh, las grandes empresas pagan eso, que, que en muchos casos eh, el capitalismo Para, es, es un vuelto para las grandes empresas, eh, pero también las grandes empresas pueden generar emisiones, contaminar, haciendo sumideros de carbono, que básicamente eh, lo que hacen es hacer monocultivos de pino o monocultivos de de eucaliptus, Que, eh, generan o que captan carbono del, del ambiente eh, pero destruyendo flora nativa, Digo, sabemos eh, sobre todo eh, en la Patagonia eh, hemos visto lo que implica el avance de monocultivos de pino destruyendo flora nativa, pero estas empresas se lavan la cara a partir de decir, bueno, estamos generando la reforestación de zonas para reducir las emisiones de carbono eh, y pero básicamente es florecimiento O, o se implantan especies que no son nativas de la región y eh, así les habilitan a destruir o, o deforestar algunas regiones y a generar más emisiones de, de bono de carbono. O inclusive en algún momento se hablaba de los bonos de carbono eh, en términos de, bueno, eh, generaría un, un impacto positivo en términos de La, eh, la desigualdad social entre países, digo, porque los países que más se emiten son Estados Unidos, Europa, China hoy por hoy sobre todo China eh, China y Estados Unidos encabezando pero también plantean de que bueno de que algunos países del sur global pueden vender sus bonos de carbono a esos países pero básicamente eh, estos países eh, generan muchas emisiones de dióxido de carbono eh, producto de los niveles de industrialización que tienen entonces también es eh, básicamente profundizar la desigualdad eh, porque bueno eh, es seguir promoviendo el consumo de bienes eh, de bienes complejos o sea de bienes eh, no primarios ni intermedios Sino de bienes más eh, que con mayor valor agregado pero quedarían ligados al, al norte global produciendolos eh, y vendiéndoselos al sur global con un la, el desbalance eh, en términos de económicos que esto genera digo. De alguna, eh, de es como que se así proponen... que básicamente lo que lo que el capitalismo busca es seguir comerciando con lo, las problemáticas ambientales que el mismo capitalismo genera a través de eso a través de otra de las de las ramas de lo que es el capitalismo verde es la, lo que hablamos en, en unas columnas pasadas colegio de ingeniería climática sí. es bueno ante los niveles de calentamiento global que estamos experimentando eh, generar tecnología eh, para ver si quizás se puede reducir el calentamiento global sin atacar las las causas digo las grandes causas del calentamiento global son la producción industrial de, de alimentos es múltiples variables pero también la producción de biocombustibles eh, la, la, la, la deforestación entonces es bueno no atacamos las causas de lo de, de de lo que genera el capital el calentamiento global sino generamos tecnología y que las grandes empresas tipo tesla eh, o, o microsoft eh, vienen invirtiendo en geoingeniería climática para buscar atacar las consecuencias eh, y así generar un negocio vinculado a la geoingeniería climática eh, pero también por ejemplo en relación a lo al, al avance de fosilización que se plantea lo que no dicen es lo que genera digo que la, la el avance hacia otras formas alternativas de energía sin poner en cuestión ni el consumo ni la fuente, ni, o sea, ni, sin poner en consumo en, en cuestión el consumo, es eh, el, la transición energética del norte global genera nuevos extractivismos en el sur global, porque las mal llamadas energías limpias, que son la eólica, la solar... Eh, y otro otro tipo de energías eh, no eh, necesitan de vectores energéticos para concentrar esa energía ¿Qué son los vectores energéticos o cuáles son las fuentes de los vectores energéticos el litio el colán eh, el hidrógeno verde y todo ese tipo de Vectores energéticos se encuentran o se producen en el sur global y son nuevos extractismo porque para para el avance del litio para la gran alabanza del hidrógeno verde o para la extracción de, de bueno para sobre todo para esos dos se utilizan eh, miles de litros de agua en zonas áridas como podemos, como sabemos que que se da en eh, en el norte del país y ese esa utilización masiva de agua compite con por ejemplo la agricultura a pequeña escala o la ganadería a pequeña escala que se da en estas regiones porque los productores no tienen agua eh, para para para abastecerse ni hablar de las poblaciones, eh, pero eh, la, este tipo de producciones utiliza masivamente agua. Entonces se destruyen también economías de, de escala, economías regionales en pos de alimentar a los gigantes de, del norte global. Digo, eh, si vemos quiénes, quiénes están invirtiendo en... en litio acá en argentina eh, aparecen los nombres de tesla eh, toyota y estas grandes empresas que producen autos eléctricos que se venden como limpios y le limpian la conciencia a quienes eh, tienen cuatro o cinco autos en el norte global pero básicamente no se pone en cuestión el consumo entonces las poblaciones vienen planteando decir bueno la transición energética no se puede plantear desde el eh, Eh, una visión corporativa, sino que necesariamente tiene que plantearse ediciones populares, o sea, desde abajo, eh, no solo poniendo en cuestión las fuentes de energía, sino también y sobre todo poniendo en cuestión el consumo, para qué se produce la energía, para quiénes, cómo se consume y lo no que y que no puede ser que eh, lo, el extractivismo vinculado al litio eh, se paguen los pasivos ambientales en, en regiones como como argentina bolivia y chile para que se eh, para que en, en canadá tengan cinco autos eléctricos por familia eh, eso no, no, no se puede poner en no se puede pensar una transición energética real si no se pone en cuestión también el consumo digo porque eh, se acá se produce energía y se eh, en, en muchos casos por ejemplo con represas hidroeléctricas eh, para que se Para que se destina toda la producción energética para eh, regiones como como industriales, como puede ser Buenos Aires, eh, pero en regiones como Misiones, que sufren los pasivos ambientales eh, y pasivos territoriales, producto del avance de la Yacyretá, no tienen acceso a energía en algunas poblaciones de Misiones. Entonces, también es necesario poner en cuestión el consumo cuando se piensa en una transición energética. De hecho, hay investigadores que, valiéndose del concepto de acumulación por desposición, de la que hablaba el geógrafo bill Harvey, que habla de que como eh, en algunos, algunos centros, eh, en, a, y, y eh, hablaba por un lado de la acumulación por exposición, de cómo eh, se, se da un proceso de acumulación despojando Eh, a territorios y comunidades, eh, o sea, el, el norte global acumula despojando de sus recursos al sur global, básicamente, eh, que sufre un proceso de maldición por la abundancia, abundancia de los mal llamados recursos naturales. Eh, y hoy algunos investigadores hablan de acumulación por desfosilización, se avanza la de fosilización que es necesario digo porque obviamente la con la, la quema la combustión de combustibles fósiles básicamente eh, genera eh, es uno de los factores claves en el, en el calentamiento la, en el calentamiento global pero esta transición energética no puede pensarse si no se tiene en cuenta el factor del consumo eh, no del consumo individual porque no se puede plantear desde el consumo individual sino sino también desde desde el con, consumo eh, colectivo y geopolítico, sobre todo, eh, sí, porque sí. porque es un consumo que, que tiene que pensarse también desde la geopolítica y de cómo se da la interacción entre el norte y el sur global. Entonces, básicamente, el capitalismo verde es... Una, una un negocio para los grandes centros eh, centros económicos del mundo eh, que genera más destrucción en el sur porque básicamente ni siquiera sepa las empresas pagan los pasivos ambientales eh, que dejan eh, digo quien quién va a considerar eh, y más en un contexto actual donde avance del ri los pasivos ambientales que deja la extracción de litio Se le va a pedir a y, y, y la, las propias comunidades están planteando de que bueno no, no queremos que paguen la remediación ambiental de lo que generan sino queremos que no contaminen que no vengan a contaminar eh, sí, Dayana, digo, eh, sobre todo porque ya, el racio eh, el raciocinio económico siempre prima lo económico por sobre lo ambiental yo eh, por ejemplo china eh, posee y eh, el litio en su territorio pero como está en Alta Montaña le conviene venir eh, a extraerlo a Argentina en lugar de extraerlo eh, en, en la región de Alta Montaña, que económicamente les implica mucho más gasto que venir y contaminar acá, digo porque la planta que, eh, que empresas chinas tienen en lo que es Fianbalá ya ha tenido... Eh, Eh, incluso una, cla una clausura temporal producto de la contaminación. Eh, así que, eh, básicamente, el año que viene hay una nueva cumbre... Eh, ambiental que, que va que va a llevar adelante la onu de, en, en la ciudad de belén en brasil eh, y básicamente eh, obviamente se va a llevar adelante una contracumbre como en cada cumbre pero básicamente es eh, hay que exigirle a los gobiernos que dejen de, de De que los planteos en relación a lo que a lo que se da digo en los acuerdos de parís en los acuerdos de la onu son son insuficientes son más de lo mismo básicamente y son una lavada de cara verde que hace el capitalismo que es sustentable es sostenible eh, y de ambient ambiental y ecológicamente responsable no tiene nada básicamente es seguir eh, ampliando las desigualdades que, que se dan a nivel global a mismo tiempo que son los países que son los países del sur rural los que sufren las consecuencias de lo que el capitalismo está generando en su etapa verde en su etapa actual eh, y en esta etapa que eh, básicamente es un oxximorón eh, el nombre pero también es una realidad que eh, que Mira. sufren que sufren las comunidades y que son las comunidades las que están viviendo eh, las consecuencias de este capitalismo que hoy se tiñe de verde y que de verde no tiene nada. Perfecto. Diana, ha quedado más que claro. Estamos alertados y atentos para que no nos vendan cualquier cosa de verde. Eh, te agradecemos por toda esta información y te esperamos, como siempre, el lunes mediante. Nos escuchamos en 15 días. Eh, y bueno, nuevamente gracias por, por el espacio. Bueno, allí pasaba eh, Daniela Milón, la columna ambiental de Tinta Verde, siempre con muchísima información. Y nosotros hemos llegado al final, nos encontramos con una nueva edición de Malos Perdedores el próximo miércoles de 19 a 20. Que tengan una buena noche, saludos para todas, para todos para todes. A través de letra trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular